Nacional Rock presenta a. Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7. Nacional Rock. Hola, hola, hola, hola, bienvenidos. Esto es Expreso Bongo a todos ustedes, oyentes sabatinos de、eh, Radio Nacional Rock. Sabatinos, Sabateres,、eh, Salatino, que está en los Juegos Olímpicos. Todo ese rango de oyentes que escuchan Nacional Rock、eh, los fines de semana, nada más. Este, bueno, ahora van a tener que escuchar este programa、eh, intitulado Expreso Bongo.、Eh, como siempre. Porque obviamente yo estaba、eh, en la primera hora del sábado, ahí los viernes a la medianoche. Tenía la suerte de tener a、eh, Andrea g i a n e t t i Y bueno, cuando fue esto del, del prime time, que uno se pasaba a este horario,、eh, hubo varios pedidos. Hubo、eh, tres columnistas, cuatro productores, pero productores con agenda. No me venga, no. Yo e s t u d i é en e l i c e r y me gusta. No, no, no. Productores con agenda. Que si yo quiero llamar a ...a, a Rial, lo pueda sacar. Si quiero hablar con Aval Medina, lo tengo ahí. Y este, con Miguel Del Cel, también todo. O sea, todos productores eh, con eh, muchos papeles y muchos números que no sé si trabajan bien, pero bueno, tienen eso, que es、eh, lo importante más que nada para trabajar en radio. Aparentar, ¿no? Obviamente. Y、eh, entre esos requerimientos también, quizá、eh, acondicionar un poco más el baño del segundo piso,、eh, estaba la continuidad de Andrea g i a n e t t i ella. En un momento decía que no, que esto, que lo otro, que el prime time, que hay que ponerse un poco más. En un momento me fui de la negociación, pero por suerte eh, ha eh, llegado todo a su fin. Muchas gracias, Andrea g i a n e t t i por estar acá.、Eh, me han informado algo de la negociación. El tema era en dólares. Ella no aceptaba el cambio oficial de 4.50. Se terminó firmando hasta fin de año por un dólar a 7 pesos. Así que、eh, agradezco mucho a la parte legal de la radio. Que es eh, altamente eh, conspirativa ¿no? con esto del dólar blue y、eh, que sube, que baja, pero bueno, lo importante es que tenemos a Andrea acá. Y bueno, si se malgastan fondos públicos, viejo, este, ya está, ya está. Lo importante es que formemos un gran equipo de trabajo en esta hora que compartiremos los sábados. Y sábado, 20 horas, obviamente, uno tiene que estar、eh, un poco、eh, más arriba, más con el t e m p o más arriba. Eh, también es parte de、eh, la actividad, la rapidez, la inmediatez de la información que nos lleva, por ejemplo, a Londres con los Juegos Olímpicos que ganaron las Leonas,、eh, ganó el v o l e、eh, y ¿Quién más ganó?、Eh, bueno, algún diploma más vamos a ganar también.、Eh, ahora, bueno, acaba de perder Boca también. Cumpleaños independientes, 108 años que vamos a festejar ahora con seguramente una goleada de Nules.、Eh, es un día, obviamente, que. Eh, trae un montón de cosas, de público nuevo, de Facebook nuevo,、eh, de contenido nuevo, de música especialmente compuesta para que suene hoy en Expreso Bongo. Nada de traer disquitos de la discoteca, de encontrar un tema, no, no, no, no, no. En la semana se ha hablado con un montón de músicos para que compongan temas especialmente para esta emisión. Y así también, como este programa, antes estaba a la medianoche, ahora es a las 20 horas. Y sumado al espíritu de、eh, los Juegos Olímpicos, del deporte, del esfuerzo natural, de, de las ganas、eh, de ganar un deporte, de llevar la bandera, de, de toda esa salubridad、eh, tan linda, que sean las 20 horas y no eh, las 1、eh, de la mañana, que ya estamos todos realmente en otro estado, es para celebrar realmente, porque.、Eh, También hay muchos atletas que llevan el espíritu de este expreso bongo que va a las 20 horas, que es un espíritu puro, un espíritu、eh, libre de cualquier、eh, contaminación que le quieran meter al cuerpo.、Eh, es un espíritu realmente muy sano, un espíritu que consume todos esos yogures que promociona Katy、eh, f u l o p Georgina Barbarrosa. Eh, ¿Qué más? ¿Por qué no también esa crema de queso que、eh, promociona Damián de Santo? Aunque él no tiene una silueta muy, digamos, muy saludable.、Eh, pero realmente muy orgulloso de llevar ese espíritu Hola, fuera、amigo. de.、Soy、¿Cómo? Sí. Victoria, sí. ¿Qué, ¿Qué chitos tenés? No, no, bueno.、Eh... ¿Qué haces, lo quito? Tengo inteligentes, están bárbaras. Bueno, mira, pero. No, no, no por el.、Una. MD, sí, pues,、eh, más tarde llama. Más, más.、Ah, después. Se mete la gente de Victoria 1000, el espíritu de e x p r e s o b o n g o impregnado con estas malas ondas, con sustancias malas. Dígale que no. Victoria 1000 inteligente. 今おれんこ Autoayuda Sergio Pángaro Bacarat Lápiz Mágico. Hay vías de comunicación,、eh, obviamente para comunicarse, si no, no serían de、eh, comunicación. El teléfono 49990937,、eh, si preferís llamar mientras está sonando un tema, porque si no, por ahora、eh, no está atendiendo a nadie,、eh, porque los productores con la agenda se la olvidaron y la fueron a buscar a la casa. Y si están escuchando, les voy a decir que si bien el programa termina a las 9, nos vamos a juntar en el bar de la esquina y hasta que no resolvamos si ustedes quieren vivir de esto. Bueno,、eh, no continúo porque me puedo llegar a poner muy nervioso y enseñarle a la gente, a los pibes de ahora, lo que es la radio, el compromiso, me va a tomar horas. s í Así que, bueno, t r a n q u i l o tranquilos. i no quieren llamarnos y、eh, obligarme a correr hacia el teléfono, tienen el Twitter, que es bongo-radio, b a j o es el mismo de siempre, ¿eh? Eh, así como diría el c h i z o el Twitter es el mismo de siempre, esa canción tan buena. Como todas las de la renga. Y el Facebook. Estoy pensando que mucha gente se va a ofender porque piensa que lo dije irónicamente, que la renga no tiene unas canciones. No. Me gusta la renga y va a sonar la renga en algún momento eh, aquí. Eh, les decía también Facebook. El Facebook ha cambiado.、Eh, algo ha cambiado, decía Papo también. Obviamente se refería al Facebook de Expreso Bongo. Ahora es facebook.com barra bongo expreso, todo junto con S, con doble S. Así que si a ustedes les gusta c e s e a r es ideal el Facebook, porque va al facebook.com bongo expreso con doble S.、Eh, esto es ahora una fan page y le, un montón de gente le puede poner me gusta, me gusta, qué bueno, qué, qué, qué bueno la radio y todo eso, y poner fotos. Así que hay un montón de vías de、eh, comunicación. También, además de las vías de comunicación, por supuesto, hay temas y hay sillas que crujen. Voy a dejarla s que se exprese un segundito. Ella ahí está, muy bien. Monólogo, monólogo de, de silla estruendosa. Ya tomo nota e esto también para el próximo programa. ¿eh? Está bien, vuelvo、eh, a, a ver. Voy un sábado a las 20 horas, pero si me ponen una silla buena. Ella, con el gasto que hicieron en remodelar el baño y todo eso, es lo mínimo que pueden hacer. Decía, hay、eh, vías de comunicación y también hay canciones, obviamente, porque si no, este programa no existiría. Y por suerte, vamos a escuchar una canción muy linda de un hombre legendario del Rock Nacional, un hombre que ha tocado la guitarra todo el día y esperó que la gente se enamore de, de, de su voz. Sí, pero más que nada de cómo toca la guitarra, el señor e d e l m i l o Molinari. q u i e n ha participado, obviamente, de la agrupación Almendra y también de Color Humano, tipo que estuvo ahí en la, en la parte casi fundacional del rock nacional, aportando lo suyo. Y también、eh, aportó lo suyo. en Uno de los últimos, dijo que sacó, si no recuerdo, es el último,、eh, expreso de agua santa. Saben que no me acuerdo, no, no, no sé si estoy muy m a m b i a d o con esto de expreso bongo y, digo, y le meto expreso. A todo lo que sea, ya. A ver, llega un momento que pienso que también queda un tipo de café que es expreso.、Eh, pero bueno, si no recuerdo mal, expreso de agua santa, un muy lindo disco que tiene un tema muy bonito. Que,、eh, bueno, realmente yo lo quiero pasar por、eh, una palabra que tiene、eh, el título de la canción, se llama Teta de amor.、Eh, yo pensaba que ese era un momento. Pasaba un tema que diga teta en el título, ¿Eh? esa, frase, esa parte cacofónica linda me salió, teta en el título, iba a ser o de Capanga, o de los Caligaris, o de los Sultanes, ¿por qué no? Pero bueno, era el señor Edelmiro、eh, Morinani quien compuso esta muy linda canción, así que además de、eh, pasar este tema, porque hice teta, y así yo puedo decir nuevamente al aire teta, eh. Es una muy muy buena canción, se llama Teta de Amor, por si no se lo s dije como 500 veces. な l そ o l h amor?」「un f ん l o u うん、esperanza、sé q u け mi c も e r pero、ね オーデ l オサディラパス、いつの間にか、おいごうううん、オーディオサディラパス、ソプランドプロマスディアボロ、うん、うん、うん、うん、うん。 「よていご」 なぜかと e うと、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた s に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、u e ちのために、e た e のために、私たち i ために、私たちのために、私 a ち a ために、私たちのため e 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた o に、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、o た o の テタ t a アモ a m o モディアモディアモディアモ t ィアモディアモディアモディアモディアモディアモディアモディアモディアモ a ィアモディアモディアモディアモディ a モディアモデ ジェフェイシャンシャンシャンダモン。Pendant メ h u i ans d'amour à t e s i vous y tenez un de ces soirs, je viendrai si vous les chantez. Si vous n'y c o m p r e n e z que dalle, car elles sont écrites en code secret, dans l'angle de mon pays natal, que j'ai dû à jamais quitter, pour ne jamais y retourner. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour. 変えなきゃいけない人は変えなきゃいけない人は変えなきゃいけ人は変えなきゃいけない人は変えは変人は人は変ない Les chansons d'amour, je n'en fais plus. Car je suis sûr que ce sont elles qui ont fait de moi un amant déchu. Les chansons d'amour sont dangereuses. Je sais très bien ce que je vous dis. Car si ça ne tenait qu'à elles, mon malheur c'est leur paradis.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 エネミー、エンミー、エンミー、エンミー、エ o ミー、エンミー、エンミンミー、エンミー、ンミー、エンミー、ンミー、エンミー、ンミー、エ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 Le s voy a decir que este tema se llama Las canciones de amor arruinaron mi vida. Hombre,、eh, el señor Pablo Kranz,、eh, casi franco argentino, eh, como eh, el señor Jean-Pierre Noël, como、eh, David Tresseguet, o、eh, bueno, también como Tellerman. Seguís disfrutando en la tarde del 93.7. Acá más mensajitos que llegan llegando, que llegan llegando, claro, por supuesto. ¿Por qué hablo bien? ¿Por qué hablo como vos? ¿Por qué hablo como vos que estás todo el tiempo ahí con el a c u de Rito y tirando al colectivo donde sea? ¿Estás hablando con tus amigos? ¿Qué vas a hacer hoy a la noche?、Eh, momento de ver,、eh, mandar un SMS, de mandar un DM. ¿Qué hacemos ahora? ¿Estamos en la previa? ¿Estamos tomando algo? ¿Estás con amigos? ¿Qué estás haciendo? Acá nos cuenta Martín de Chacarita. Bueno, estamos acá en casa esperando. Esperando que el nono nos lleve a la matiné, pero fui al baño a tomar una pastilla, todavía no salió. Y estamos media hora golpeando y el abuelo no sale. ¿Qué le pasa al nono, eh? ¿Qué pasa que no quiere llevar a los pibes al boliche? Hay mucha gente mayor que se ortiva con los pibes porque los pibes son el futuro, obviamente. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¿Feneció? ¿Qué le pasa? A ver si subís un poco la 93.7 y d e s p e r t á s al nono. A ver, dale, subilo, subilo. Ya está, ya se despertó, ¿no? Bueno, bueno, evidentemente, bueno, si no se levantó, igual estás ahí en Chacarita, ¿eh? arrastral un par de cuadras y lo tirás por ahí al cementerio. Bueno, Mariana Costa dice que b、bueno, u el n o e plan de esta noche es preso b o n g o y después ir a ver al perro Diablo, al SAS también. Bueno, en el SAS、eh, hay minitas, ¿eh? Porque los oyentes no saben a ver si eh, van eh, a un lugar donde no haya minitas o si hay minitas son gordas y no da realmente. No te olvides, estás acá a la tarde de la 93.7 disfrutando un poquito más. Ana la Carolina dice: No se escucha por internet. Bueno, Ana, no sabes usar internet porque sí, se está escuchando realmente. Acá、eh, Jesse dice: Quisiera que p a s e el tema de m a r o m Fai. Bueno, Jesse, esta radio se pasa en castellano. ¿eh? Pasamos un tema de Palo Kranz, pero bueno, porque era argentino y además、eh, es amigo del director, obviamente.、Eh, Jesse también otro mensaje: Pasen un tema. Bueno, el Foster p e o l e tampoco. ¿eh? eh A ver, Jesse. Dice Lucio Greco: Voy a escuchar Bongo Radio Nacional Rock porque no tengo nada mejor que hacer. Bueno, pobre tu vida, Lucio, pobre tu vida. ¿Qué pasa? Que no estás haciendo nada, que no estás con la previa, que no te sale ningún trago. ¿Qué es lo que está pasando? Se te borraron todos los, los contactos del BBM,、eh? del BMW, del JPG, de lo que estés usando para comunicarte. Obviamente, la única manera de comunicarte son las redes sociales. ¿Qué más?、Eh, Sos adolescente, querés postearnos tu foto en el Facebook también, dale, expreso bongo, e n facebook.com barra bongoexpreso doble s. No te olvides. Y te repito, vos que escribís t a n b i e n con eso e l Blackberry, todo eso, TKM, MMK, Pongo Expreso con doble S, no te olvides, seguís con la tarde de la 93.7. Otro mensaje, Jesse, bueno, basta, basta, eh, basta. Sigue la gente, Bruce Wayne también, ¿qué? é q u é n o se escucha Batman? Bueno, gracias Batman, me encantó esa última película, eh, donde volabas y este, me pareció un poco miedosa, eh, me parece un poco miedosa porque, bueno, la fui a ver y bueno. Eh, hace una noche que no dormía, la fui a ver, estuve un poquito tenso. Terminamos llamando a la coronaria, pero no importa. Vos no llamés a la coronaria, vos seguís disfrutando. Prepárate un trago, prepárate a lo que estás haciendo. Vas a llamar a los amigos, a las amigas, bueno, que no sean gordas, obviamente. s e g u í disfrutando de la tarde de la 93.7. Mientras ves qué haces, te fijas en una página a h hay resis,、eh? hay pelis, hay algo, hay algo que esté copa.、Eh? Le hablo a toda la juventud, obviamente, de la 93.7. s e g u í escuchándonos. Ahora hay un momento de tanda, un momento de tanda para. Que bueno, que quizás vas, a,、eh, vas al baño, te pones un poco de make-up, vas,、eh, te medís las remeras o te sacas una autopic para postear en, algún, en alguna red social a ver si enganchás algo para esta noche. No te olvides ir escuchando 93.7 y si puedes,、eh, si es una amiguita que no sea gorda, obviamente. Dale, dale, dale. ¿Tenés alguna duda? e e s t á s escuchando National Rock? 937 n a ciudad. Más que un género. Una actitud. a c t u a r mi amor. NacionalRock937. El rock puede ser un escenario gigante en un mega estadio. Una superestrella posando para las cámaras entre avión y avión. Un producto brilloso en el supermercado. Nosotros vamos por otra cosa. Hoy a la medianoche. El perro diablo suena en vivo y en directo por Nacional Rock 93-7. La emisión del show completo desde Zaguán Sur. Moreno 2320. n No dejes que un par de tipos te digan qué es lo que tenés que escuchar. Decidilo vos mismo. El rock está en todas partes y Nacional Rock lo lleva a tus oídos desde donde sea. El perro Diablo en vivo. Escúchalo solo por Nacional Rock 937. Más que un género, una actitud. 93.7. Arroba Radio Nacional. Punto gob. Ar El mail de Nacional Rock. Estás e s c u c h a n d o Nacional Rock. 93-7. La radio de la generación del bicentenario. El sábado a la noche, 60 minutos de, de Maximiliano, Maximiliano Romero. Hasta las 9. Señor Calavera, lo de siempre. Es la gente de Ira, ¿eh? es、eh, I.R.A.、Eh, no sabemos lo que es la sigla, si se trata de alguna invocación satánica. Lo que sí sabemos es que nos han mandado el disco y、eh, lo que está sonando es de su producción autotitulada, o sea, Ira Ira.、Eh, el tema es el Calavera, una muy linda banda、eh, rock and rollera, panquera, no panquequera, panquera. Y、eh, rock and rollera. No sé si lo dije, pero bueno, hay que repetirlo porque,、eh, para fijar contenidos. Pasaba entonces Ira con El Calavera. Música. Ni cine, ni libros, ni etc. En Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Hasta las nueve. No solo es rock'n'roll, a d dice el p i t y Quiero creer que todavía lo sigue diciendo, no porque haya cambiado de opinión, sino bueno, el tema de la salud del p i t y es un poco complicada.、Eh, y no todo es rock'n'roll, a d porque también hay gente que hace canciones, muy bonitas canciones,、eh, y en este caso. Eh, sus hijas las terminan reinterpretando y dándole un nuevo sentido y presentándoselas a toda una nueva generación, obviamente generando unos royalties del carajo y、eh, bueno, pudiéndose comprar 35 mansiones en Puerto Rico. Algo parecido es lo que ha hecho la señora Mimi Maura, porque su padre, el señor Mike Acevedo, oye Mike. Era un、eh, cantante de boleros allí en el,、eh, Puerto Rico, las décadas del 50-60, y、eh, su hija ha decidido homenajearlo a través de sus discos. Lo bueno es que este año ha sacado uno que se llama La Herida, en el cual、eh, vuelve a reversionar, porque obviamente los que había hecho ella eran más en formato Mimi Maura. con... Eh, banda completa y、eh, el señor Sergio r o t m a n en saxo y saltando, saltando, saltando. En, bueno, en estos temas no salta nadie, sino que es la dulce voz de Mimi Maura junto a una guitarra interpretando、eh, estos temas que ha hecho su padre. Quizás、eh, les parezca una sección de Milagros López. Este... Bueno, realmente esto es. Expreso Bongo, el tema es que se me cantó pasar esta canción y también, más que nada, para presentarle a los jóvenes lo que es la música, ¿eh? lo, que, lo que es el, el, el bolero, lo que era Alma y Vida, lo que era este, ¿eh? todas esas bandas,、eh, los c o n c o m o s todas esas cosas fantásticas, realmente fantásticas que ahora, como la juventud es sorda. No escucha. Así que para todos ustedes pequeñines,、eh, este tema de Mimi Maura que trae esa sensación、eh, de los 50, 60 boleros,、eh, crucero en el Caribe, flojo de papeles y algo así, más o menos sonando. Sangre, vas a ser mía, vas a ser mía, vas a ser mía por tu amor. Aunque me saquen vivos los ojos, nada me importa. Yo a ti te quiero y si no logro. que tú s e a s mía a y y o me m u e r o Pídeme lo que tú quieras, el corazón, o lo que sea. Yo te lo doy enterito, cuando tú quieras, como tú quieras. Yo te lo doy o Estes conmigo y s e s mío, me muero, pídeme lo que tú quieras, el corazón.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 ando solo p e r s i g u i e た d o a mi cariño, yo sigo desafiando al porvenir y mientras tenga en l a めに、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のため e seguiré adorando y serás para mí todo mi corazón y serás para mí todo mi corazón. ピカミカマヨケタンラポ erta デケケケタミノベーフィカミカマヨケタンラポ erta デケケタミノベーフィカミカマヨケタンラポ erta デケケタミノベー。 キリンカーのキャバロンで出る。 Tibino, t i n o no con D, con T, un bloque t i n o t i n o realmente para esta hora del sábado. Primero, el tema de mi Maura era h a yo y me muero. ¿eh? No sé si estará dedicado a algún FM en especial. Y esto, Miguel Abuelo y Horacio Fontoba, pica mi caballo del disco Buen Día a Día. Seguramente dos temas que estarán sonando en este momento mientras se hace el banderazo por los redondos ahí En el obelisco. Minutos finales de Expreso Bongo. De 8 a 9. Por Nacional Rock. De 8 a 9. Maximiliano Romero. Cambio de horario. Cambio de día no porque, bueno, era esa cosa tramposa de que era la primera hora del sábado. Pero en definitiva hay que hacer todo un estudio de mercado, que es lo que suena en las otras radios. ¿Mm? Vamos a meternos por acá. Bu, bu, bu.、Eh, bueno, que está pasando un tema. Vamos a ver. Blue. Blue. No, está sonando un tema.、Eh... Bueno, ahí está en metro. En metro.、Eh, mandemos un clásico, a ver si repuntamos un poquito. Dale, dale, manda, manda, manda. Telephone. Your mom told me you weren't home, oh mama, w h a t did you do? What did you do? She thinks I'm, with her. I'm gonna get blue, I'm gonna cut my throat, I'm gonna smash my head, I'm gonna jump into the bath, I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened because one day. Religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad fights, they v both g o n e away. Oh yeah, religion came to stay. All right, what do they ask? f a r e y religion, you know? I tell you, God is there in the heaven and he looks after you. Let us pray. Let us pray.、Oh, bo, bo, bo. Let us pray. <laughs> Let us pray. Pray, pray, pray. Baby, pray, pray for us.、Oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, Maybe not, doesn't matter. Keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I just go on saying this Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh, no. La Rubia t a r a Sumo, hola Frank. Gracias a todo este sistema de detección del rating, hemos podido subir unos puntitos ya que otras emisoras estaban en una pausa. Repuntó un poco Nacional Rock. Vamos ahí que rompemos todo. El sábado a la noche, 60 minutos de Maximiliano Romero. Hasta las 9. Le pido perdón a los oyentes, pero bueno, realmente viene la gente de Amenaza Nocturna, me toca todos los discos, me desordena la pauta. ¿Qué tal? No, pues, chicos, chicos, esto es radio. Saben que están todos los micrófonos prendidos,、Ahora、¿no? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Raque? Sí, esto es radio. Ah, esto mira, es radio. Encantado, mucho gusto. ¿Qué tal? Su nombre. Federico Brancatela, soldado de la radio. Bueno,、eh, <risa> le habrán hecho muchos chistes, ¿no? Con el, con el apellido. No, ninguno. No c o n o c c o ninguno. Bueno, se, se lo digo después, porque está el horario de protección al menor sí, todavía. Sí, por favor, por favor, que hay chicos. ¿Usted, señor? El mío es Nicolás Miranda. Bueno, Miranda. No,、ah. no, no puede rimar nada con Miranda. Por ahora. Si me q u i e r e n preguntar si me hicieron un chiste con el apellido, un montón me hicieron. ¿Un montón? Un montón.、Eh, un ejemplo, porque no se me ocurre ahora, Miranda. ¿Sos pariente de Carmen Miranda? s pero eso no es que r rin... i m a <risa> Muy gracioso, o、no, eh. bueno. bueno. bueno, Si m e l o hicieron, me lo Hola, hicieron. Va, me lo hicieron.、Bueno. Yo、no、estaba, nunca dije que iba a ser bueno. ¿Sos pariente de la banda Miranda? También me lo dijeron. Son malos. Los、ah, ¿no? dos contesté con la misma cara. Igual. A ver, a lo que voy es que no es un apellido con que uno pueda retrucar un con... y metételo en el horto. n O o sea, tiene que.、No. Va、eh, por Miranda con. Este, no sé.、Eh... Tiene su dignidad.、T、tiene su <risa> dignidad, a diferencia de su apellido. No le podés o sea, decir,、no. por ejemplo, un soplame la Miranda. No. No No, no, no bueno, pero eso en algunos países.、Eh, ya le voy a pasar a la data por si. Planean ir. Pase. Si ustedes dicen eso, ya este, bueno, la ligan prácticamente. Entraste. Entraste. Entraste. <risa> ya, ya sos uno más y no salís más. Qué bueno.、Eh, ¿Qué nos trae Amenaza Nocturna o la e d i c i s i ó n internacional、eh, Night Trainers?、Eh, en realidad. Por el momento. No saben, no saben. No, no, no, a ver, por el momento no sabemos si sale Amenaza Nocturna, recién estamos hablando, o el nuevo programa que reemplaza a partir de la semana pasada Amenaza Nocturna, que sería el ¿Sí? show de Brancatelli Miranda. Sí.、Eh, bueno, en virtud de que Matías m e s o l a m continúa, digamos, insistiendo en ausentarse en esta emisora, así que bueno. Se convirtió en el líder en, en el、show. exilio, m e s o l a m Es el líder negativo, sí. ¿no? Sí. Es el、Yo、líder、también. negativo, el que dice,、eh, no se acreditó, hoy m i t i m i t i hacemos, ¿eh? Anuncia otitices, no, otitices para todo el mundo.、Otitices. Digamos,、eh, es, es un día realmente negativo. b u e no, nosotros vamos a hacer un programa para arriba. Para、tenemos、arriba. Sorteos, llamados de los oyentes, ¿Eh? todo el ranking latino. Meta mucho oyente, meta, gente? meta mucho oyente que soberba.、El、ranking latino t a m b i é Que cuenten las historias. Si son terribles, no importa. Pero que la gente hable, hable. La gente necesita comunicarse, está indignada, la gente en general. Hay dolor y bronca. Dolor y Hay dolor, dolor y bronca. Y yo estoy、eh, con mucha bronca con el señor Mesolán, porque yo pienso también. Si la ley de medios se aplicara, no, sobre, no solo sobre las empresas, sino sobre las personas, el señor Mesolam no se sé, tiene 79 programas、Debería、de radio. d e b e r í a deshacerse de horas de aire. Sí, Él sí. es un monopolio sí, sí. totalmente. Es, es un monopolio en sí mismo. Ya, ya tiene suficiente con ser Matías Mesolam. Ya es lo, lo que debe ser esa cabeza, obviamente nadie lo, lo desea. Pero ya es una persona que tiene demasiado s por r a m a s de r a d i o que está muy ocupado. que Bueno, yo les digo,、eh, yo no estoy con e s t a r u c h a en la mano, pero si le pueden dar para adelante ustedes dos. Estamos en eso. Estamos en eso. En eso estamos、acá. en eso, una propuesta más positiva, más para arriba, alegre, p o s i t i v a Si, le, cual, si、eh. le dice, me quedo en casa, me llama n por teléfono, y, dice, sí, sí, sí. y después le dice, no, no s é c ó m o p o d í a s comunicar, no andaba el híbrido. O viste c ó m o es Andrea que no quiere que salgan por teléfono. <risa> no suena. Este, no no suena. suena. ¿A no vos、sonó. te parece familiar no me eso? Sonó, no me sonó. No me sonó. <risa> no, no, nunca me sonó. Bueno, este nuevo show tiene artistas en vivo, me imagino también. Tenemos una banda en vivo que se llama The Rayos. Que va a tocar a partir de las 22. Sí, sí, acá sobre este piso de goma que ustedes están viendo. Y tenemos algo más que me estoy olvidando. Hay un montón de cosas que, que, que, si las vendemos ahora, ¿qué vamos a hacer en la apertura? No sabemos, ¿no? <risa> bueno, pero digamos que positivismo, sonrisas y pum para arriba. Es, es el carac la característica primordial de Miranda y Brancatela. Una muy buena también,、eh, pueden decir que tienen una llamada telefónica, pautada, dicen una llamada telefónica, un personaje muy importante.、Mm. Y les tiran, les tiran, les tiran, les tiran hasta el final. Y dice, bueno,、eh, no nos pudimos comunicar.、Eh, realmente, bueno, queda para la próxima semana. Es buena esa. Eso lo han hecho, lo, lo hizo Fantino un montón de veces. Antes de que、oh. la mujer lo echara de la casa,、eh, <risa> Fantino hacía eso, por ejemplo. Gente ¿Qué? que construyó una carrera con ese recurso. Sí, con ese recurso y otros tantos, ¿no? O sea, tampoco lo vamos a decir al aire. Porque, obviamente. A ver, lo s diríamos si el programa estarí,、eh, estuviera a nombre de Matías Mesolán. ¿Está a nombre de Matías Mesolán? e s t a b a compartido. Porque si él. Ese en realidad el que firmó. ¿Quién puso el gancho?、Él. ¿Quién está hasta las manos? El que firmó fue él. O sea, el firmante es él. Haces así. Que la titularidad la tenga Mesolam. Total, tiene más propiedad que la Loebera en c i e s t e momento. <risa> el p r o g r a m a de radio, <risa> tiene un montón de cosas. Y a partir de la nueva e Sanatea, da nombre, m a n d a gente al frente. Titana, todo mal. Todo. Total, el que puso el ganchito, el、Lito. que firmó con sangre ahí, fue el señor Matías Mesolam.、Es、Téngalo en、gozo. cuenta, chicos. t o te n t e e m o s Eh, quisiera para el próximo sábado, si les copa, si, si a Mesolán se le canta venir. Si pinta.、Eh, una ronda de chistes, si les parece bien. ¿eh? Ustedes que son gente que se nota con el perfil teatral de Revista de la Calle Corrientes, si les copa. ¿eh? Si no, bueno, hace, hacemos esta cansada, pero bueno, un poco distinta. No, cuente conmigo. No, soy, son... Es más, le voy a, decir, le voy Uf, a dar un teaser. La...、Sí. Yo soy cordobés. ¿Usted es cordobés? Yo soy cordobés. No voy a decir más nada, por supuesto, no voy a tirar un chiste ahora, nada. ¿Usted、pero、es hermano tiene... del Mudo Vázquez? Tiene cierto parecido. No, pero soy hincha del equipo donde el señor Mudo Vázquez jugó de 10.、Eh, Belgrano de Córdoba. Exactamente.、Fantas、bueno, el club de Rodrigo. También. No de Rodrigo de la Serna. Él es hincha de Belén Franchese. Es、eh, Rodrigo bueno. bueno. Bueno, bueno, vamos terminando. Hay un tema para cerrar. Es、eh, el tema este que le dedicó la gente del otro show al queso. Filadelfia está sonando en estos momentos en National Rock. Nos vemos el próximo sábado. A las 20 la gente de Amenaza Nocturna se ponen los auriculares, se hacen los r o c k e r o s Me encanta este tema, i b í a cemento. Bueno, estoy pisando a María Fernanda Aldana y a las damas no se le debe hacer eso. Quédense. Amenaza Nocturna sin meso l a m a así que escúchenlo todos. Hasta el sábado.